he ido a preparar una presentación para hoy. ¿Lo pues pasamos directamente a la noticia, no, Agustín? Oh, vale. <ríe> Ven, rapidito. <ríe> o oh, oh, no, no, no, presentamos aunque sea sin cosa ingeniosa, simplemente decir que esto es la guerrilla del androide, o oh, ya a a pelo, a La guerrilla del androide en Radio Cuya en 107.8 de la FM, son las 8 y 4 minutos de la tarde de hoy viernes 9 de noviembre. 9 de... 11, pero 9 de noviembre ¿Por qué noviembre que es el 9 es el 11? ¿No tiene sentido? Igual que de diciembre es el 10 pero es el 12 Y octubre es el 8 Pero es el 10 Es lo que tiene no tener año bisiesto en aquello entonces Ah, <risa> ah, ah Socorro De drog no se puede filosofar en este programa, ¿no? Pues eso, Guarida del android el programa Freaky de Radio Cuyar, estamos aquí una semanita más Con una horita por delante de... de tú a saber qué, de lo que sea y ya estamos los componentes habituales, como aquí empezando a mi derecha, José Yo mismo Tú mismo María Rosa Hola ¿Mm, José viene? tiene los cascos al revés sí. Me la suda <risa> bueno, Entonces vale. escucha el estéreo al revés Bueno Sí, sí, de... se escucha por dentro <risa> Empezamos bien, ¿eh? <risa> Estamos empezando bien Vale, María Rosa, te veo con ganas de hablar hoy Te veo con fuerza No, no tengo chuches y no estoy espevilado Vale Entonces, tu Que estás, no tiene está... chuches No José, tiene chuches, chuches. <risa> <risa> Oigo, les te lio al revés <risa> claro. claro Entonces ahora tú Te tienen que poner la música al revés para escucharla, ¿no? O tú lo que no escuchas o... Si no escuchas al revés, todos estamos haciendo invocación a Satán Y, y mensaje chungo ¿o qué? No te creas eso lo comprobaremos más adelante. Eh, al otro lado tenemos a Ángel. Muy buenas. Y por final, finalizar tenemos a Mager. ¿Eh? ¿Qué, qué entusiasmo, qué qué ganas le pone. Ah. Ma Mager con más ánimo, que has visto lo que han dicho antes que nos van a subir, nos van a triplicar el sueldo. ¡Yuhu! O sea, en la aquí en Radio Cuidad están tan contentos con nuestro trabajo que nos van a triplicar el sueldo. Por favor, Agustín, que estás los controles técnicos y tiene la calculadora a mano. Sí. Tú que eres contable eh, Si ahora cobramos nada ¿El triple de nada cuánto es? ¿Nada? Mm, ¡Yujú! Nada de nada de nada. nada Nada de nada de nada O como dice aquí Na de na de, de na. na Y yo que soy trulo mm, Sin más dilación Ahora sí podemos ir a las noticias Ahora que nos hemos presentado No tenemos... Pues ya está chacho Bueno, antes de, eh, como, como último decir que si queréis llamarnos, tenemos el teléfono abierto en el 958-7325-22. Llámame si te atreves. Oh, no sí. es línea erótica, no. Sí, Hombre, te puedes alijos y decirte cualquier cosa. <ríe> sí. la primera noticia quiero pedir un minuto de silencio por la muerte de microsoft messenger otra vez ahora es verdad anda ya si sí, cierran cierra messenger claro si no pasen las cadenas por lo que pasa <risa> claro Vamos a ver. llevo desde los 20 años respondiendo a jodidas cadenas de que mañana se cierra messenger no pues microsoft va a cerrar messenger en, <risa> para beneficiar a skype Sí, sí, sí, sí, eh, Microsoft va, va a cambiar, Messenger por Skype Porque en lo último año con el auge de las redes sociales hay que, hay que decir que el Messenger cada vez está más muerto No sé, aquí alguien se entra sí, por sí. casualidad Yo de vez en cuando y, y nada Y tienes 3, 4 contactos conectados de 100 y pico, de 200 No, tengo uno, uno de 200 largos <risas> Y ya te pones, ¿y este quién es? Y este, y este y es como el Facebook, ¿te da una periza borrarlo? Y es... Pues sí, el caso es que eso que últimamente me señera he tenido una sangría de usuarios que va más en desuso, por pues eso, por culpa de las redes sociales, de los chats WhatsApp que también tiene mucha culpa de todo, la culpa de todo la tiene WhatsApp y el espíritu de Leno. WhatsApp key de Messenger Star. Sí. Pues bueno, hay que recordar que no hace mucho Microsoft compró Skype por 8500 millones de dólares. Una carterilla. Que eso es como comprado a veces Lucas Art. ¿Qué dices? Sí, lo que Skype estoy... cuesta más que LucasArts El doble Sí, sí Sí, porque a Disney la cuesta a LucasArts 4.000 kilos Y estos compraron por 8.500 millones Skype Mira, o no saben comprar o... Es que no me lo explico Pues sí, porque yo me lo bajé gratis Por eso, <risa> que no sé de dónde le sacan el beneficio Pues el caso eso que ahora mismo está ya hace poco que eh, eh, microsoft cambió el hotmail lo, lo integró por el outlook ya no se puede hacer cuentas hotmail ya tiene que ser cuentas outlook pues bueno dentro de estos cambios ya se ha dicho que va a ser skype que ya la última versión dice decide eh, te deja conectarte con tu identidad de msn de live y bueno no sabemos cuándo será el apagón de microsoft del messenger pero Amiguitos, y me al Skype, que va a ser lo que va a ser lo nuevo, como permite como permite el chat de voz, toda la videoconferencia, todas esas cosas. ¿De pago? <coughs> no, a ver, Skype no es de pago. Eh, eh, tiene versiones de pago, si quieres hablas con mucha peña tienes que pagar. Eh, no, Skype lo que tiene es el VoIP, La llamadas desde Bo llamada a teléfonos normales. Eso tiene una tarificación especial. Y si quieres hablar mucha peña a la vez También es de pago Man, vale. Yo nunca lo grupales Es que yo siempre han sido pequeñitos O sea, nosotros de ideología grande no Siempre ha sido pues Orgía de andas por casa De las pequeñitas Pues bueno, nosotros por si acaso Ya hemos mandado la cadena Para que nuestro icono se vuelva azul Y, y aunque de Microsoft cierre home mail, Nosotros lo, lo tendremos Gracias a, a ver, haberle mandado el mensaje A Andy y a John ¿No son? Andy y Luca no te... Andy y Luca Bueno Otra noticia, voy a hablar de una app, una aplicación de iPhone que se llama Badabin y resulta que esta imagen, tú le das tus datos de Facebook y la imagen se encarga de escanear las fotos de tus contactos para buscar fotos de tu amiga en bikini Resulta que la aplicación utiliza un sistema de reconocimiento facial para ver que es la foto donde hay zona de mucha con mucha piel es decir, para ver si hay gente ligerita de ligerita de ropa bueno, ¿Qué? ¿Y si doy mi cuenta de Equip vídeo <risa> <risa> Ahí, ahí te directamente mucha chicha, mucha chicha Sí, sí, te, van a dar, te, te va a devolver much, Muchos resultados de búsqueda Aunque te digo una cosa En Equip Video es tontería, mira sí, sí, de donde des Aunque le des al botón de minimizar Te vas a, va a saltar un pop Un pop-it con, con una tía en pelotas Aunque le des minimizar, de donde des, te va a saltar teta a la cara. Eso está claro. Eh, eh, eh. Yo lo que no sé es cómo hemos podido vivir tanto años sin esta aplicación. Tú sabes eso, que agregas a una persona y dices, voy a currirse la foto, a ver si tiene alguna chunga, a ver si tiene alguna chunga. claro ¿Y que ¿Y dónde está el ir, ver 500 fotos para encontrar alguna de esas? ¿Te la hace la aplicación? Da igual, no, pero es que le pierde el encanto. Hombre, es que hay que decir que personas como yo, hay muy pocas... Que la foto que me ha enseñado en la foto de perfil, por ejemplo. Sí. O sea, conmigo la, la aplicación lo tendría bastante fácil para encontrármelas. Pero bueno, eso, eso es otra movida, otra historia. Eh, vamos a hablar también de, de robótica, que siempre nos gusta hablar de, de la robótica. pues Voy a hablar hoy de Rodon, un robot hecho en la Universidad de Málaga. Vosotros sabéis que siempre los robots se hacen con, con alguna finalidad para hacer alguna tarea. ¿Sabéis cuál es la de Rodon? Yo creo que el robot de la caja más estúpida del mundo no va a salir ninguno. No, este tiene este hace algo y bastante útil. Prepara gin tonic. Es que es un vamos, un robot pokerón, <risa> un robot malagueño que va a hacer, te hace un gin tonic. Pues eso, bueno. y si le cambias la botella siempre te pone el lario, y tónica Le pones una botella de JB y otra de Coca-Cola, te hace JB cola. No. ¿Cómo que no? No, es ¿eh ahí la gracia del robot, si no sería demasiado sencillo, y es que resulta que tiene una nariz electrónica que es capaz de detectar los olores Y si te cuasca, se abre el robot saliendo por la puerta y pa, pa cabrón, pa, pa este Está podrido, <risa> está está podrido. <risa> error del sistema, está podrido <risa> Pantallazo, se ha muerto algo dentro tuyo, cabrón Pantallazo, pantallazo chungo no, al parecer eso, que la gracia es que, además, el robot acepta acepta órdenes a través de Skype. Por Messenger no, pero por Skype sí. O sea, tú estás en tu casa y dices, venga, robot, prepáreme un Gin Tonic, y el robot te lo hace. Eso, eso mola, ¿eh? ¿Y cuando lo sacan a la venta? No sé, de momento es un prototipo en el que están trabajando, y bueno, tiene más dificultad de, de lo que uno piensa, porque eso, tiene sistema de reconocimiento de olores de olores de la botella, tiene, tiene también que medir bien las cantidades, el pulso, todo eso decir que y cuando esté agitando la costelera le mete otra cosa de esto. eso también, porque eso no huele. Bueno, al menos no lo huelo, pero bueno, el caso es el A ver, es... amiguito, si, si el día que el día que Skaine se levante, Y se rebelle contra nosotros ¿Os va a extrañar que venga a matar a vosotros que mande un tremito a mataros. Cómo trata ahí al pobre robot, que él quiere hacer algo útil en la vida, hace un gin tonic. Martonillo o sea también es útil Está claro que aquí en España va a tener más futuro Poniendo cubatas que resolviendo ecuaciones Pero si a ver, eso, yo la cosa si soy Es muy sabio Se pierden las costumbres eso de que cuando vaya por el octavo Y ya empieza a mover el pulso Y echa más ginebra <risa> fuera del vaso que dentro Ya no no va a ser lo mismo Ya Pero oye, con, la, con toda la castilla en el octavo tienes para el noveno Sí, sí, eso, sí. Es una ventaja ¿eh? mm. Lo de ajitas me ha gustado Sí <risa> Aunque bueno, te voy a decir una cosa, no podemos decir la, la típica frase que se lo chupa la moqueta. Porque si no tira nada, bueno, pero ya estaremos nosotros para echarlo por el suelo. Sí, suyo. sí, eso. eso está claro. Bueno, otra noticia. Eh, últimamente se han puesto de moda las plataformas tipo Kickstarter, kickstarter ya sabéis, lo de crowdfunding. Gente que pide fondos para llevar a cabo sus proyectos. Pues os voy a hablar de una muy especial que es una mezcla de plataforma crowdfunding y red social que se llama my free implants es decir, mi implante gratis. Y podríamos definirlo como el start kick el Kickstarter de las tetas. En esta red social hay mujeres que... <ríe> ¿El padrino es una teta? Eh, no, págame unas tetas. <ríe> Pero sí. luego tienes derecho a ir a la tía y hacerle entremedia... <risa> María Rosa, ataca. <ríe> <Sí, María Rosa, ríe> <bien. Es risa> no. ¿Cómo que no? ¿Cómo que me ha no? hecho gracia. Ángel, pégale tú. <ríe> No, no, yo en esa cosa no me miento. <risa> <risa> vale. Pues yo no me levanto. No. Te me escapas por ahí. Pues el caso es que esta red social esta plataforma pone en contacto gente que mujeres que quieren ponerse tetas con hombres que están dispuestos a pagárselas. Y entonces, pues se abre, se abre un fondo en el cual la gente puede poner desde de la cantidad que sea, pues hasta lo que cuesta que, que dicen que cuesta unos 6000 entre 8, entre 6 y 8000 Depende de la talla y los kilos que le metas. Sí, quiero una 7 kilos hay más o menos luego también otro de los metidos de la red social son los cirujanos que harán su oferta estarán a ver porque ahora están viendo que hay dinerico y van a ver si venga yo te las pongo por menos te pongo una talla 6 a precio de una 4 y cositas así mi posición con una pajita y un cuchillo barato vale pues resulta que eso el reclamo de la página se llama invierta en pechos o sea eso el eslogan tú entras y dices invierta en pechos Yo lo que dices no sé si, como has dicho, si luego tendrás derecho a, a, toca, a tocar el, el patrocinio o todas o sea, esas cosas. No sé patrocinio, ¿eh? Patro. Como era el patrocinio, coge la escopeta, no le digas nada padre, ¿no? Pues sí, adelgañen. Pues eso, que ya sé, si queréis poner obstetas, entrar a hacer una cuenta y a ver a ver qué de las paga. Oye, ¿podríamos probar nosotros <risa> Tía, testador de teta Para saber si tu teta es redonda María Rosa, ¿verdad es que sí. no le quieres pagar Tamaño, yo soy de los tamaños <risa> Ya sabes, eso que dicen que, que Teta que, que la mano no cubre no es teta sino ubre Y teta que una mano no llena No es una teta, es una pena Pues yo soy partidario de la ubre <risa> Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Más, vale que so más vale que zozobre, ¿no? Como decías el del barco Que no que zozofarte <risa> Eso mismo Y por último vamos a, vamos a acabar con una de videojuegos. ¿Una teta de videojuego <ríe> No, una noticia. Esta la sección de las noticias, no de las tetas. Las tetas abarcan todo el programa. Eso <ríe> no son ni presentes. A ver, Mager, dilo. Teta. <ríe> siempre. Pues el caso es que tenemos el, el mes de noviembre. Ya pronto tenemos que estar haciendo la carta a los reyes magos. Y para eso nos conviene saber qué juegos se han lanzado. ¿O qué juegos están al caer? Porque estamos en plena época... En plena temporada de lanzamientos ¿Qué decir? Que en esta semana Ha salido ya... El, el martes pasado salió Halo 4 Al fin oficial Sin filtraciones y sin nada que como casi lo que has puesto hoy en Twitter, en María Rosa? ¿Sobre el Halo? Sí, es que un amigo lo ha tenido que cancelar Para pagarse el, el carnet del coche ah. El pobrecito está deprimido wey. Da penica Pues vale Pobrecito Desde aquí animamos a John yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. <risa> Pírate a la consola y bájatelo Sí va a ser lo mejor yeah, yeah. Copia de seguridad, <risa> no de pírate de... Copia, copia de, de seguridad. seguridad Yo tengo malos pensamientos Sí, ¿por qué? Te va a comprar el robot ese que vibra Viendo la página de las tetas <risa> No, estoy pensando en comprarme el juego original Ajá. Mm. Para jugar a ¿Sí, la es no que ley Eso es lo que tienes que hacer Luego guardas tu copia de seguridad porque se te raya un juego que vale 60gurazos y te da un largo lo suyo están es tu copia de seguridad para que no se te rompa el original sí vale vale pues otro juego que <risa> otros juegos que son así de los más punteros de este mes hay que decir que el martes que viene llega call of duty black ops 2 es decir entre halo y call of duty yo creo que este mes va a ser el índice con el de embarazo juvenil más bajo no Probablemente Probablemente Por o sea, cierto, ¿habéis visto el, el anuncio del Call of Duty Black Ops 2? Sí, sí eh, ¿Cuál un... de ellos? ¿El que he hecho con Richie con, con Robert Downey Jr.? Sí, el ups Ups, el, ups. <risa> ups. Sí, genial Sí, sí, sí Un buen o sea, anuncio Muy bueno Pues eso, el día 13, martes 13 Uy, qué mala suerte La que me crece El martes 13 saldrá Call of Duty Black Ops 2 Eh, y el martes siguiente sale Hitman Absolution La nueva entrega de Hitman eh, ¿Qué más tenemos este mes interesante? Pues el día 22 sale el Playstation All-Star Battle Este de la leche sí, Es eh, decir, la copia, la de, copia del de, de... La copia del Mavro de Mavro La copia de Mavro de Sony Que tiene que estar graciosa eh, En el Mavro no veis una curiosidad ¿Cuál? Hay un personaje infiltrado Y encima lo ponen como uno de los principales eh, ¿Cuál? Snake. Ah, bueno, sí, pero eso es porque porque Snake en, en Nintendo 64 tuvo... No, no se me si fue en Nintendo 64. Sí, Nintendo 64. No van por ahí los tiros porque está ahí. ¿Ah, no? No. Yo sé Fui. que, que tenía un juego exclusivo que era el Twin Snakes, que era una versión chunga del Metal Gear 1. No, pero eso era en GameCube. Ah, era la GameCube, el Twin Snakes, mm. que era así exclusivo. El tema está es simplemente por un capricho. ¿Ah, sí? Sí. Porque el hijo de colima Kojima el, ¿Sí? el creador de Metal Gear, Pues es un viciado Al Smack Bros Y dijo, <risa> papá, ¿por qué no está aquí Snake? Quiero que le parta yo ya, es que es tu personaje Y dijo, pues no. vale, se lo pidió a la empresa Y dijo, pues mira, pues venga Y entonces se lo cedió Vale, pues hablando de colima También el 29 de este mes se estrena la reacción en alta definición De Zone of the Enders Collection, desde 1 y al 2 juegazo de Playstation 2 Y ese mismo día, el 29 también se estrena Far Cry 3 Llega a las tiendas Y, bueno, voy al, y otra, bueno, el lanzamiento más, más importante del mes, del día 30, es la Wii U Que al fin sale a la venta ¿Eh? La Wii U, la nueva consola de Nintendo ¿Otro pisapapeles grande? Eh. Sí, pero este lo puedes llevar a otro sitio Ah, sí. vale Hombre, como pisapapeles, ¿sabes qué juegos salen de salida con la Wii U? No pues Assassin's Creed 3, Batman Arkham City, el Call of Duty Black Ops 2, Darth 2, tengo. que no. lo voy a tener en breve. Darth 2, así que el <coughs> Mass Effect 3 también sale. Bueno, uh -huh. el Super Mario, el Super Mario Bros de la Wii U, evidentemente. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> a lo que yo me refiero es y un juego exclusivo de zombies que se llama Zombie U. <risa> Zombie U, no tú, no tú, tonto, Zombie. <risa> Zombie. Pues eso, la nueva consola de Nintendo Que por fin se mete en el mundo de la alta definición O sea, al fin <ríe> Sí, todavía no se sabe exactamente las cifras Unos dicen que sí, que es más potente que la Play 3 Y, de la, y que la 360 Otros dicen que no Que está un pelín, un pelín por debajo Que tiene unas ventajas, otro No sé, señor de Nintendo Que la sexta generación de videojuegos empezó hace 6 años Llegan tarde Llegan tarde Que sí, que con la Wii han forrado Pero llegan tarde Eso así. Bueno, pues, ¿alguien más tiene alguna noticia? ¿Algo que remarcar? ¿Algo que decir? Yo tengo una curiosidad. Dime. He visto un, en una de las páginas de cabecera de esta casa, que creo que es junkie.com, ¿sí? he visto que un, una, un curioso experimento sociológico es que un muchacho y una muchacha vendían su virginidad. Sí, eso sí lo vi. Lo vi hace un par de meses que era... Pues ya han terminado la puja Ah, ¿sí? yo veía que la chavala iba ya por 300.000 euros yes. y el chaval solo por 9.000, que era una pena, el pobretico. Pues, se veía más simpático. La cosa ha quedado más triste que todo eso. Ah, ¿sí? La puja final de la chica, de la virginidad de la chica, se la ha llevado un japonés. ¿Cómo no? Como no seguro Y luego seguro que no harán nada raro O sea, no harán lo que se supone Y el Japón inventará cualquier cosa rara Conociéndolo eh, la, la regla era nada de caricia ni besos raros Caricia eh, ni besos raro Se va a practicar en un avión Y con preservativo Sí Esas vale. son las reglas Vale Entonces, ¿en cuánto está la puja por el señor japonés? Eh, no, la puja del señor japonés Creo que han sido sobre unos 400.000 dólares O euros, no recuerdo mm. Y la de pobre muchacho se ha quedado en 3.000 euros. ¡Oh, ¡Ha bajado! ¡Yuf! <risa> ¡Pobretico! Oye, tío, 3.000 euros por tu virginidad. ¿Tú cuánta, tú cuánto cobraste por la tuya? Me salió gratis. <risa> bueno, mejor... Vale, ya está, déjalo. Sí, de, de, no, no andemos, eh. No, no andemos por ahí. Pero la peña está muy borca, eh. Bueno, gratis, gratis. No fue una botella ni del mono. <risa> Sí, y un par de cervezas. Sí. Mm, Os viemos aquella Oye. noche. <risa> Trulo, ¿tú estabas cuando me pongo que perdió la virginidad? Mm. ¿Presente en la misma habitación? No. No. Estaba, estaba, estaba... habitaciones. <risa> estaba, estaba, ah. estaba cerca. Estaba cerca. No, no hay... O sea, no delante, pero estaba cerca. Créeme. Bueno, el caso que... Otra cosa. Mm, agenda cultural. Este fin de semana, salón del cómic en Granada. Bueno, salón del manga. Y ya van tres. en no hay menos de tiempo. No menos de tiempo. Porque no sé si lo sabréis que siempre con el Salón del Manga ha habido diferencia, o sea, discrepancia entre los organizadores y entonces todo el mundo dijo, pues me voy a hacer mi propio Salón del Manga con cosplay y, y casino. <risa> y, y, y por final. <risa> Más mismo. paso del Salón del Manga. Sí, entonces eso es lo que ha llevado que en los últimos años haya habido dos y este año hasta tres ediciones del Salón del Manga. Que desde el mes de septiembre acá ha habido tres ediciones, en la que monta Jointo. Que la Japan Weekend o la Japan Week. son algo. las que se cabrían. <risa> ¡Yointo! Lo que se venía Luego está lo de los que habían montado Kiseki, algo que no me acuerdo cómo se llamaba la plataforma, que era el... No, no, no recuerdo. Y esta que es la que organiza Beleta, que son los organizadores del salón del cómic de toda la vida y, y más tradicionales. Pues eso. Una fue en el Palacio de de... en el palacio Congreso, otra fue... La segunda fue en el en Ifagra y este fin de semana para el que quiera ir está en Kinépolis se ve que la, la agenda tiene buena pinta, así que si queréis dejaros caer por nada, Salón del Manga. Uno más. Oye, una pregunta. ¿Esto de World War Z? Eh, sí. ¿Qué carajo esto? Es una película basada en un libro. Bueno, Mierda. es un libro. Y es la guerra... El World War Z, la Z viene de zombie. Y es una peli, eh, un libro, y ahora mismo se está haciendo la peli, protagonizada por Brad Pitt, que el tráiler acaba de salir ahora estos días. Mm, va, eso Pues de un apocalipsis zombie Una guerra Contra los zombies A lo grande Se ve que ha, Tiene bastante tiro en el libro No lo he leído No he tenido oportunidad De sale el guante Pero eso Bueno, es. perdona Perdona sí. Perdona Dime Tengo los datos de las espuja La vale. muchacha 700 Sí 780.000 dólares Fuah. El muchacho 3.000 dólares Fua <risa> campeón 780.000 esos son muchos cubatas ¿eh? son muchos cubatas para llevarte lo mejor de todo es que al principio cuando la chavala no se lo dijo a su madre sino se lo dijo en directo mm. y el chaval lo mismo pero la madre de la chavala y flipando no puede ser no puede ser se levanta y se va a tocar a brear si sí, si sí. de Catali Catarina sí. Caterina, Caterina. ya te digo hombre el muchacho 3000 euros dan para mucho ¿eh? dice bueno y eso que se lleva Encima todo. Pues bueno, yo creo que hay ninguna noticia más al respecto. Mm, aunque... ¿Aribonia? Señal de peligro, puede ser que tengamos llamada telefónica. Un, un momento, un momento. Es posible que tengamos llamada telefónica. Tenemos llamada telefónica. Uy, sí. Hacia adentro. Cuando, <risa> <risa> Cuando <risa> nuestro técnico nos la, no la pinche. Hola, buenas noches. Hola, Hola buenas noches. Buena noche. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Hola, yo soy Forrest Gump. Anda, Forrest Gump. Porres Gam. Eh, eh, Uno de los hermanos. Uno de los hermanos de Porres. Ah, el hermano de Porres. ¿Y cómo te llamas? Me llamo Porres Gam. Ah, Porres. Porres Gam. Ah, Porres Gam. Y vale, tú por, por lo que noto la voz también tiene cierto retraso como tu hermano, o sea, ¿te, eres un poco lento, eres también sí, un tanto especial. Sí. Un poquito, un poquito. Es que no he llamado antes porque estaba conduciendo. Ah, bien. Llevo los años conduciendo. ¿Cuántos años conduciendo? Sí, dos años. Ah, ¿por qué a dónde, dónde va? ¿Dónde va? Se le olvidó echarle gasolina. Mi mamá me decía que la vida es como una caja de cambios. La primera va después antes que la segunda. Nunca sabes qué marcha vas a poner. Nunca sabes qué marcha. Atrás o adelante. Evidentemente, si está en la quinta no metas la R de rapidillo porque el coche se jode. Vale, Ajá. y bueno, entonces ¿Usted también ha hecho grandes logros como su hermano? ¿Ha ido a alguna Olimpiada? ¿Ha ido a alguna guerra? o ¿Le han disparado en el pompi? Pues no ¿Ha pescado no, gambas? No, yo, yo iba con mi amigo Bubba Gun A comer chicle Al campo Le dio por inventar Una empresa de chicles Chewing el... Gun Chewing <risa> Gun Gran, gran chicle Sí, sí, sí, es que soy sí, muy sí. joven, para conocerlo <risa> Yo sí, yo es el que... El, he en el, nombre, el que llega... coche porque he escuchado hablar a un energúmeno no, José Hablando de la sí. tecnología A ver, sí, entonces, dígame, díganos eh, Creo que se llama José Sí, se ha presentado, ha sido lo que habla <risa> la presentación Sí, sí, sí, sí. El Estás, caso es que ha hablado poco. Es que está con el solitario. Es, es, se está reservando para su sección. Sí, sí. La semana pasada escuché hablar de un llamamiento o algo. Sí, ante las tecnologías. José. Sí, José. Sí, la eh, lleva contigo. José, hazte responsable de tus palabras, de lo que dijiste la semana pasada. El... Yo quiero darle dos collejas. ¿Eh? ¿A qué? Quiero darle dos collejas José. Mm. Una por sus palabras. Ajá. Uh -huh. Y otra por la tecnología En contra uh -huh. de, de la tecnología que hizo el llamamiento la semana pasada uh -huh. sí. ¿Algo más? Nada más, nada más Ya está, ¿no? Nada más que dos collajas, ¿no? Calientes, sí, frías, sí. para servir, para comer, para llevar Hombre, frías, ¿por porque... como las quiere? Con frías. salsa barbacoa, con salsa de sangre, y y con de regla Calentorra y hecha a perder ah. <ríe> y... Entonces ya me las puedo pegar, ¿no? No, sí. no, ya te sí. lo andas, ya te lo andas ¿Eh? Rosa, ya puedo tengo. seguir conduciendo. Sí, vale. Sí, sí, conduzca, a veces estrella. Y entonces no guardo unos cuantos bombones o no le quedan. La vida es como una caja de cambio, ya sabes. <risa> entonces dame el cambio del billete. <risa> que siempre ¿Nunca bien sabes bien. lo que te van a troquear? Siempre siempre viene bien tener un poco de calderilla. El cambio claro. es importante. Claro. Claro. Vale, pues muchas como... gracias. Muchas gracias. Adiós, adiós, adiós. Vale, muchas gracias por adiós. su llamada y eso. Adiós. rosa procede. un, un saludo. Yo, es qué te de tregua. Procede. No tengo ganas. ¿Que salgo yo? Vale. Y te doy a ti. vale. <risa> Clases de motivación, lecciones básicas. Hola. Hola. Yo la he visto con poca gana, esa ¿eh? sí, o sea, la primera sobre todo esta floja. La primera Después se ha, crecido, se ha crecido, Sí. Va calentando, va calentando. Bueno, José, José, hora de tu sesión. Ah, sí, ya pediste toda la mierda. La vieja en con qué ánimo. Bienvenidos a la sección. <risa> oh, oh. Vale algo interesante hoy. Interesante, no, nunca. O Sabes que por mi boca nada más que salen fanfarria y Eh, ¿cómo? que la novela de terror última. Falestes se dice. Falacias, Falacias. falacia. Un falafeno. <risa> falafeno. Yo que soy más de durum. Durum, durum. ¿Pero bueno, qué caray? No, no sé, sección... tu sección. Es tu sección de cómic, tío. Ah, sí, sí es verdad. No, Anda, no, no nos vas a hablar de conejos sí Por lo que veo, te, te veo con la Conejos, <risa> pero voy a ser muy rápido Mira, os voy a hablar de Usagi y Jojimbo A ver, que me lo estoy leyendo ahora porque es fantasma O pues no, es... Eh, da igual, es de descargao, que mierda sí. Venía por las redes Que estoy pescando Y a lo que iba, pues Usagi y Jojimbo Es un guardaespadas conejo ¿eh? que, pues, que va sigue el camino del samurai Es un ronin Porque le matan a su señor ...en una de las garras de estas feudales japonesas... ...y va recopierendo todo Japón... ...tienen un amigo que se llama Heine... ...otra se llama Sansoboro... ...ahí no es de ningún clan... ...esto lo escribió Stan Sakai... ...Stan Sakai que es el autor... Eh, sí. ...su obra más, o sea, su obra más conocida... ...por eso he dicho que lo escribió él... ¿eh? Hmm. ...basada eh, en muchas mitologías japonesas... Sí, ...en muchas historias de samurái... ...en eh, 1984... ...y a mí lo que me ha gustado de la serie... Es lo que dice el trulo Por ejemplo, uno de los personajes principales de de los mangas estos Es Zadiro Ino, el ciego, el de la espada el Sí, Zatoichi eh, El lobo solitario y su hijo Pero en el, en el manga cabra solitaria y su hijo Sí, va cambiando a, claro. a la versión de y, animales Y eso Que está muy bien que el que se lo quiera leer, pues que se lo lea. y el que no, pues que siga con su de arriba ¿Algo más? No hay novela de terror. Hombre, estaría mm, bien, yo qué sé. Creo yo que novela de terror, novela de terror... La relato, de Tama, te refieres no. a un relato. Sí, me dijeron que no. Entonces, pues ya no sigo. Eh, ¿Quién te dijo oh. que no? Mi voz de la conciencia. Ah, vale. Algunas ¿Cómo? veces dice, no... Y otra dice sí, sí. y otra dice no". true, tabaco, Y otra dice sí. <risos> y dice, hey, depende. Depende vale. de la situación del sol pues... lunar y tú. Es... Bueno, José, ¿y un llamamiento o algo? Vale. No, quiero no, decir, que... no tengo cerdo vale. para llamar a nadie. <risa> quiero decir que se Usagi, Usagi Yojimbo, aquí el cómic se publica en España por Planeta Cómic. Sí. Planeta Planeta Agustini, World Comic, lo que ...son la gente que edita todo lo que es... Mmm, ...Wildstone... Mmm, ...Top Co... ...gran parte... ...bueno también son los eh, los que publican Marvel... ...porque es Planeta ¿no? ...no, no Marvel... ...Panini, Panini... ...eso panini, bueno sí, panini. se lo quedó Panini... No además, que... ...la Planeta tiene Austin Hero ...cuando se deshizo de la marvel ...se dio cuenta del error y cogió ADC... ...sí pero yo me refiero que dentro de sus líneas... ...World Comics... ...que era dentro de lo que publica Planeta... Eh usa eh, esta la de Usagi y Yojimbo de los Pocas Cómics, no pertenecientes a una editorial grande, es un cómic independiente que ha estado publicando Planeta. No sé, sí, no, pero está muy bien, ¿eh? Sí, sí, no, es un recomiendo. cómic muy recomendable. Yo voy por el volumen octavo y todavía me quedan 11 me parece que son 19. Y sí. a mí por ahora me gusta eso, sí. Son 166 pico de páginas que son grandes, ¿sabes? Sí, que son volúmenes de gordo. Peso un eso cómic. Sí, las historias cortas. Dentro de la hoja del volumen te van cinco o seis historias. Vale, sí, un cómic muy recomendable. Pues vale, ahí queda sí. y José. ¿Qué? Cancioncita, la cobla que da la... más tuya. No, no sé. No sé ¿Tú me... ¿tú lo que has traído. No sé lo que me pondrá. No sé, porque le he dicho dos. Le he dicho que me ponga una, me ha dicho que no, que así ya ya no sé lo que me pondrá el técnico. Vale, pues así ver... eso es cosa del técnico. A ver qué pone Pregúntale y tú lo técnico. dices. Hombre, por la primera no funciona. <ríe> sí que ya está rota. Así que... así que voy a ver si puedo ponerte la segunda. A ver si la vería base de la calle. Si sí. sí, no busco yo una saitita. No, si no... es, esta noche estoy inspirado ¡Jole, que jole, que jole! Oh, oh, oh. Yo soy el de atrás ¡Hala, venga ahí! Oh, ¡Vámonos! ¡Hacélo con ella! ¡Vámonos, uh, Vierma! De Arsaman ¡Arsa, Arsa! arsa. Dios, cada vez me arsa, da un miedo ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vayamos! ¡Probemos! ¡Probemos! José, ¿cómo te has descargado las canciones, por Dios? Yo no me las he descargado ¿Quién se las ha descargado? <ríe> Mi sobrino Pues, dale mi, mi enhorabuena más mayor y absoluta. ¿Me mm, está escuchando? Ya sale Cristian. Para pegarte <ríe> dos joya ahí. Cristian. Pues ya, ya, no te quedas ahí? No Quiero ¿eh? sentirlo en el pecho. Ya verás. Desde, bueno, no, desde no luego. ¿Me voy a hacer hablar más? Sí, sí venga, un... te, la, te, te la cambiamos la canción por un llamamiento. No hay igual a escuchar el llamamiento que tengo preparado. Soy valiente tú muloco. Soy capaz, venga, lánzate No, que los daños colaterales Son demasiado grandes Si sí, ya no hay nada que romper, se está todo destrozado Así que Agustín Si no funciona, mete el lado de los llamamientos Y que sí. y qué suerte ¿Es que? que si no funciona la música Mete la, la musiquita A la mí no me metan nada Vale. Me pone lo que sea José, ¿cuál quieres? No... La, ¿La de los dragones o la tranquila? Me da igual porque como no sabes pincha ninguna de las dos Que eso está visto y comproba Que tiene unas amenazas de queso Que ya así está. me da igual Ala, Ala la tranquila Venga. Que después salgo Todo tuyo Pues sí Hoy estamos así en esos días No sabes si levantarte Y pegarle una pata a tu madre O al mismo cura Esos días. Esos días que te tienes que decirme que hago la leche. ¿Qué hago yo? ¿Por qué he venido? ¿Por qué estoy aquí? ¿Acaso me escucha Casi que estamos en esos días. Es que no se me ocurre más, me he en esos días. ¿Sabes? Es que me está mirando del de trolillo por el reojo. Y estoy así, ¿sabes? Estoy como la ciega que tiene la regla y se come la... ¿Cómo se llama esto que os ponéis? ¿La compresa con ala ¡No! ¡José! ¡Ah! Porque se cree que es sopa de tomate, pero no es culpa suya. Es culpa de la ceguera. ¿Y cómo sabe que es sopa de tomate? ¿Por qué la confunde? ¡Por el colosí! Si ¡No ve, José! ¡No ve! Porque cuando la cata pues no tiene la misma textura que la sopa de tomate, no, Agustín. ¡No! ¡No! ¡No! No, tío, mira, pongo yo una canción ¡Para! Y con tropezones ¡Ah! ah, Pero al menos le he echas para tostado, abortemos, ¿Eh? la tostado José, ya está, se acabó. abortemos la misión Abortemos la misión Hasta que hemos llegado Uy, no quiere que me metáis con los viajes Desde que tú no me quieres Ah, mira, no quieres. negro, es bonita Esto me suena Sí, y a mí también Vale, eh, como Cristian, si sí, Cristian, ¿Eh? tú Cristian No te has cargado bien la música Es voy a no, poner yo. No ha recuperado bien sus copias de seguridad, no se las ha descargado, no. han recuperado. Eso. Eso. Las canciones de la nube. Pues nada, he recuperado yo rápidamente una canción que yo que sé. Sí, sí, sí, me apetece escuchar. Mm. Así que por si alguien no la ha reconocido, esta es extrema y dura de extremo duro. Así que al lío. Quiero es al 83 carroñero es al 83 carroñero Desde que tú no me quieres yo todos los días me muero y alimento con mi carne en monflower muy tres negro en monflower muy tres negro Yo fui quien te quitó el pollo por la tapia del corra, ay, ay, ay, por la tapia del corra. No te quites la gallina porque no tuvi lugar, ay, ay, porque no tuvi lugar. ¡Ay, Dura! ¡Tus mujeres vos la ponen! Llega el momento de ser lo que hiciste en la última semana Nuestra sección de referencias rápidas a, a, a, Africadas en las que perdemos el tiempo Y empecemos con José Como siempre, para seguir nuestro riguroso orden Desde, El día que cambie el orden yo, Esto va a ser un caos total, eh sí, sí. El apocalipsis, <risa> el apocalipsis va a llegar <risa> Deja de hacer nazbull Pues eso, José, ¿tú a qué, a qué te has dedicado esta semana? Aparte que has leído a Usagi Empezar en pensar en viajar con las regla y sin tentadura Joder, José oh. Oye, que Halloween fue la semana pasada No, no, ese es porque la chupa oh. Oh. Oh. Oh. Y así puedo seguir todo el <risa> No sigan, no sigan <risa> ¿Y ¿Algo más de eso Pues no, no creo ¿Ninguna no. fricada? No, no no tengo tiempo ¿No te... es un no. hombre atareado no, cómo dirían para decirlo fino y que sí, fino. La estupidez sí. del pueblo me entienda. Hm, está está está sacando mi cosa blanca ta taun ta taun ta taun ta -ta taun, ta -taun, ta -taun ta sin hacer mucho ruido. <risa> A cada uno con su listezas y sus cosas, pues saque las conclusiones que quiera. Eso es como todo o ¿Sabes lo que te digo? Seguro que viendo el Facebook de las Tata. Ahí queda el misterio. Sí. Irresoluble. Sacando cosas blancas de algún sitio. Vale, pasa palabra. El Python ese. Cáscala, Laura. Pasa por palabra. Pasa sí. palabra. Sí, sí. ¿Eh? María Rosa, tú aparte de alimentar el, tu Pou, ese, tu Pokémon, ¿Sí? tu... tu tú pica... un Es una mierda con otro. Sí, sí, es, es un mojón con ojo lo que tiene. Pero hace gracias sus comentarios. Come, cabrón, come. <risa> <risa> es que estoy ahorrando dinero encima de topo Para comprarle el Paino de Justin Bieber. Hostia, es que le lleva. Mía. Entonces ya será una mierda de Justin Bieber afinada ya sin vivo. Pues te merecen los disparos, sí, sí. Te merece los disparos. Pues también a principio de semana está probando el Patrician 2. Ahí de estrategia económica, no me ha gustado. A mí el Patricia Yo... 2 me parece el segundo juego del compañero de voz de esponja de Patricio. <risa> Yo probé el Patricia en el 3, que es el del Imperio de los Mares, me parece. que o, no como sea, Es de los mismos también. Y no me, no me convenció mucho. O sea, lo estuvieron regalando en la tienda de FX y no me convenció mucho. No pues así. eso a mí tampoco me ha gustado. Luego a media de semana descubrí a Pou. <risa> y pues estoy con él. Pues, estás cuidándolo. Y esta creando tarde... Un monstruo. <risa> Y esta tarde he probado el faraón. faraón? Sí, no me suena de nada. Eh, también estrategia. de estrategia, ¿no? Sí. Mm. No y le he echado unas y está bastante bien. El juego engancha, ¿eh? No, no, mm. no está mal, no está mal. A mí, al menos, me tuvo absorbido durante una época bastante grande. Vale, ¿pero qué, qué plataforma es para Android o...? No, no? PC ah, desde el 2001-2002, vale, o sea, vale, es sí, bastante sí. antiguo. Sí, estudiaba yo. <risa> en bueno, aquellos tiempos Sí, en aquellos tiempos los que éramos universitarios Sí, era un juego de estrategia yo, militar y Yo en el 2001 no estudiaba Estaba estaba matriculado en la universidad pero no estudiaba Son términos distintos Bueno, técnicamente es lo mismo, eso es lo que hacíamos sí, todos ¿no? Yo era, como decía un amigo mío Éramos de la asociación de vagos, maleantes y paseantes De libro de la Universidad de Granada Era un club muy selecto <risa> A mí Los de la cafetería tenían una... Una foto mía en la entrada Con un cartel diciendo Gracias por pagarle los estudios a mi hijo Eras parroquiano de la cafetería Ya El de la cafetería como tu padre, ¿no? O sea, ya el trato, el trato pues familiar Pues le pedía dinero y me lo dejaba y todo Oye, Antonio, déjame que me tengo que ir Que no he echado la cartera Toma, hombre, ya vale. me lo dará mañana Y sabía que se lo daba Además, sabía que iba a volver Eso estaba clarísimo ¿Qué iba a hacer si no? Vale, pues Ángel Pues yo como si estudia <risa> Yo <risa> tú, si Tú si haces un bachillerato Esas cosas bueno pues no he tenido mucho tiempo Y el poco tiempo que he tenido He dedicado a algunas partidillas Al Call of Duty Online ¿A y cuál de ellos? Pues al Modern Warfare 3 O sea, al último <risa> Al último hasta, hasta la semana que viene Sí y... Ya dentro dentro de una semana El Modern Warfare eh, Hará una, una migración masiva a Todo el mundo a Black Ops Y entonces te quedará solo Ya decís ¿Dónde estáis, gente? Quiero gente para jugar a las Modern Warfare bueno, pero... Campero ¡Tiradme! Estoy aquí Los que quedan la Nubie, entonces <ríe> sí. Y bueno y también alguna que otra partidilla al, al Counter pero nada poca uh -huh. cosa esta semana Vale estuve mirando pero la semana pasada el, lo que dijimos de Counter-Strike de Global Offense no es que el juego fuera gratis sino que era gratuito el juego o sea, jugar ese fin de semana las partidas online eh, O sea, sea fue lo que quise decir o sea, pero... Vale yo es que pensé que lo estaban regalando no, no. Que era durante era era gratis jugar durante ese fin de semana. Vale, vale. No es que hubiera molado y como últimamente Steam la da también y todas todos los baceres virtuales le ha dado por regalar juego y todas estas cosas, pensé que querían decir, "Venga, en un fin de semana vamos aquí a aumentar el cupo." No, no, no lo siento si no expresé bien, vale. pero era eso. Pues yo fui a bajarme mis me ilusiones. Cuenta. Sí, y la y las mías. Bueno. bueno, eh Maguer. Eh, espera, espera, Maguer, no me lo digas. Tractores, cosechadoras <risa> Tres, <risa> no, un pues, Esta semana ha sido más de cine que otra cosa ¿Cuándo Sí, hoy por ejemplo me he visto Prometeo ah, Y vale, me ha vale. gustado mucho ¿Verdad? Sí, sí, sí, sí Y ha habido dos comentarios en la peli Que no sé si son... Porque el primero La, la cueva que se encuentra al en principio Dicen que están en la isla de Skyrim y luego está buscando ver, coño, y entonces alguien va a hacer un Furroda pues eso me, me he quedado o Biblia es, es del scroll, porque la isla de Skyrim no existe y de hecho la hemos estado buscando en el mapa y no, no existe Y luego después, cuando está el Carpitan con la armónica fí, fí, fí", Dice, esta armónica Oye, ¿por, ¿por qué haces como si tocara Un acordeón, sea una armónica? Bueno, es que o sea, me, me, está, me, me... me he equivocado Un acordeón, vale, un vale. acordeón Lo Tú, confundo digo, Me estás está trolleando digo, Me, me estás haciendo un acordeón ¡Ah! Sí, sí, eso mismo pues León, Menciona no, no, no, sí. que perteneció al mítico Stephen Steele Stephen Steele okay. ¿A quién ha dicho mítico? Stephen Steele Ese de... ¿Ese personaje, ese nombre de quién es? Ese sí. es el Stephen Steele, el genuino de 23 años de Scott Pilgrim contra el mundo. El ah. dueño de la casa de Locas donde ensayas. Sí, sí, sí. Cantante. Sí, Stiles. Sí. sí Stiles, sí, vale, vale, sí. No sé si eran guiño o algo. Y entonces yo supongo que Lo que sí guiño. habían dicho, bueno, más que guiño, es que eh, iba a enlazar el universo de Alien con el universo de Blade Runner. Eso sí, creo que lo comentamos hace poco, no sé si lo llega a leer. Pues si sí, sí, lo van a enlazar, pero... esta película va por el buen camino, ¿eh? si sí, quieren enlazar que dicen que las corporaciones, o sea, quieren meter por medio en el, en el universo de alguien a la Terrell Corporation, que es la creadora de los Nexus, de Blade Runner y más elementos de, del universo. Dicen pues, que quieren mezclar. No me extrañaría porque digamos que uno de los secundarios muy importantes es un cíborg con un aspecto humano Sí, y, y bastante que... acercado a Blade Runner, sí, sí, sí. Vale, a los pues, replicantes. Porque sí. bueno, supuestamente no tiene arma, pero deja entre veces de que sí tiene su propia alma. Vale, sí. yo es que ese, no lo comentamos, pero recuerdo que buscando no hace mucho, a la cosa de un mes y pico, un, dos meses, buscando noticias para el programa, vi eso, que el universo Alien y el universo Blade Runner se van a, a mezclar entre sí. Puesto que ambas películas, o sea, aunque el universo Blade Runner pertenece a, a Philip K. Dick, a pero tanto Alien como Blade Runner las películas pertenecen a a, a Ridley Scott que es su director, entonces no me extraña, y lo que sí hablamos es que ahora se quiere explotar el universo Blade Runner, hacer como una, una franquicia para explotar tanto en películas como se dijo posibilidad de serie y más cosas. Que yo creo que siempre sí, a, a mí siempre ha sido un universo que, me, que a mí me ha gustado tanto la película y porque aparte de lo que es el libro, la película basada a Ligeramente en el libro Porque el libro no acaba de ser la película exactamente O sea, tiene diferencia Además, el libro lo recomiendo Se puede leer en... Son 40 o 50 páginas o así, no no recuerdo o sea, Día el nombre del libro eh, Sueñan los androides con ovejas eléctricas De Philip J. Dick Y luego dicen que el que soy raro soy yo Oye, sí si eh, El gran Dick, no me mencionan a Dick Que Dick es grande Y con Coca-Cola está de muerte <ríe> Está buenísimo Hombre, si tenemos en cuenta que Dick eh, escribió mucho sobre muchas de su obra bajo la influencia de los estupefacientes en los años 70, pues eso explica. Pero el esquemato bueno, de... Uh, uh, uh. Sí, igual que Aldous Huxley. Él o sea, conocía a los Pikachu antes de que se escribieron en Japón. <ríe> vale, pues ¡Kachu! eso. que quiero decir? Que solo está el libro de Dick original, la película basada en el y libro. Y las 17 películas. La versión sí, director, de, la de versión director, de, de extendía, extendía. la versión del director extendía, la versión del director extendida de la extendía porque sí. se me olvidó una escena que tenía guardada en el cajón. Claro. Bueno, sabéis toda la historia de Blade Runner cuando se entrenó, ¿no? Sí, bueno, no tuvo éxito. O sea, es una un fracaso que, rotundo. Pues, fue un fracaso, de aunque luego de crítica queda como una peli de culto y uno de los grandes hitos del cine. Aunque en su día fue una peli incomprendida. Sí, señor. Y luego hay que decir que se hizo un videojuego, que lo hizo westwood Buda Studios en el 97, lo mismo del Command Conquer. Hicen una aventura gráfica que en su día ocupaba cuatro CDs, ni más ni menos. Y es un juegazo. O sea, Blade Runner, la aventura gráfica, yo lo, tuve, lo tenía en su día y un juegazo. Pues vale, se parece que al fin van a, dec a decidirse a, a explotar todo el universo Blade Runner. Esa franquicia. Entonces, bueno, eso, había visto Prometeos y algunas pelis más. Dice que la semana siguiente. Sí, cine. pero es que ahora no recuerdo. El hombre sin pasado, que la vimos el sí, lunes el en casa. sin pasado. que Una también... peli coreana de acción. Sí, está muy buena. muy ah, Buena no, que está muy, muy bien. Una peleación de lo mejorcito de este año pasado eh... A nosotros nos pareció León el Profesional, versión... Sí, versión coreana versión coreana Leon el Sí, porque León el Profesional es... es que es una copia Pero lo coreano y no tan dramática Claro, con sus diferencias, pero oye, sí. muy chula Sí, sí, sí, muy bien, muy bien, muy, bien. Ver, muy bien Agustín, ¿tú a qué te has dedicado? Pues me he dedicado a Auditoría 2.0 Bien, ¿y eso? Eh, nada, que tengo una auditoría en el Centro Guadalinfo y ahí estoy estudiando y todas esas cosas. Pero siempre saco un poquito de rato para mí, Assassin's Creed 3. Aprende a tutorías con Pipo. <risa> bueno, un juegazo. Y lo que te queda. Y lo que te queda de Assassin's Creed. Dios mío, de mi vida, de mi arma y de mi corazón. Lleva hasta un barco de guerra. la batalla navales. Las batallas navales. Para, ca para cambiar, ¿no? De cambio de tercio, venga, venga, venga Me monto en el barco y voy a pegarle tiro a los ingleses Venga, y ahí, ahí está la cosa Y, cómo no Tengo que reconocer que estuve a punto de joder El último mando que me queda de la PS3 <risa> ¿Cómo? De miedo Lo sorté cuando me atocó un bicho por detrás En el puto un 3 <risa> <risa> ¡Susto! Uf. ¡Qué grande es Doom! Sí, hijo de puta <risa> Si no sabes traer para que te metas Es que está claro No, de verdad si es que yo me imagino que esta es No Y me lo imagino visto al revés O sea, tú empiezas por el principio hasta el final En línea recta Pero si tú juegas del final al principio en línea recta Es que los ves de espalda detrás de una columna que viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Qué viene? ¡Waah! <risa> Dios, <risa> <risa> Dios. Eh, eh, horroroso De verdad, de hacer ¡Waah! Sí. mando! <risa> al suelo Eso eso es mi triste vida, ese resumen es Vale, muy bien, pues yo esta semana eh, Tengo que decir que, primero Algo que ya he comentado en mi blog, bueno, una de las cosas de esta semana, me he hecho un videolog, un canal de YouTube, yo haciendo el gamba, como no puede hacer de otra manera. Y en él ya he comentado que esta semana eh Uplay que es la tienda virtual de Ubisoft han dado un código promocional de descuento de 10 €. Bueno, más que descuento era 10 € de regalo. En el plan decir, no tienes que hacer compra mínima, es decir, tienes 10 € para gastar en la tienda. Y el caso es que eh, hay muchos juegos por 5 €, por lo cual con esos 10 € te dan dos juegos gratuitos. Pues ha habido mucha confusión porque ha habido los códigos no funcionaban, algunas gente sí, otros no. Yo por mi cuenta, o sea, dije, vale, voy a probar a ver si hay suerte. Hice la compra de Heroes of and Magic 5 y Ruse. Dos juegos de estrategia. Bueno, uno rol rol táctico oportuno y otro Estrategia. Que es muy sí. bueno, por cierto, a mí me encantó. Vale, pues yo no he podido probarlo porque Ruse no me dan el enlace de descarga y de Heroes of and Magic 5 sí me dieron el enlace de descarga, pero el serial que me han proporcionado es erróneo. Así que, yo ni una tengo. cosa ni lo otro Vamos no, Pero... a cantar los de Poringa <risa> sí. Vale, así que yo decir Esa eso. versión de micro Magic <risa> Así que, señores de Ubisoft Si quieren promocionar la tienda Así no hay manera, ¿eh? Esto no, no es plan O sea, yo quiero decir, si me dan esto para probar la tienda Y veo que va como el puto culo Perdonen por la expresión Pues a mí no me inspira confianza para comprar ningún juego Bueno, eso por un lado Y por otro, quiero decir que me, que me Eh apuntado al PlayStation Plus. Finalmente, eh a veces pues pone no nada en high definition. Que no, que el Plus no es para eso, que el PlayStation Plus no. Otra cosa, eh Sony está regalando un mes de un mes de PlayStation Plus en su página de Facebook, A, de, mí, a mí no me vale, ¿verdad? No. tu versión tuning de la, el, el firmware de tuning no vale. A ver, le no he puesto el Leon y la tanto bueno, flama. Meteros en la página de Facebook de PlayStation España y podéis solicitar un mes de PlayStation Plus gratuito. Te tardan 3 4 días en mandar el código. Entonces, hay que decirlo lo que no es instantáneo y eso es un poco pues el caso que yo me he metido principalmente por la colección de juego instantáneo, decir, te dan 10 juegos que mientras está tiene la cuenta activa puedes jugar a esos juegos. Y se van renovando cada cada mes se renuevan tres juegos. Pues yo eh, entre otros juegos ahora mismo estoy jugando a Geldea, yeah, la furia del conejo muerto. Mira, hablando de conejo. Sí, a ver, yo también voy a hablar de conejos. ...ese juego es una delicia... ...un juego de plataformas a la vieja escuela... ...distribuido por SEGA... Mmm, ...psicotrópico como el solo... ...con mmm, enemigos muy grande ...fatality de lo más surrealista... ...mucha sangre, mucho... ...pero todo con una estética de dibujo animado muy cartoon... ...tú llevas eso, un esqueleto que eres... ...el príncipe de las tinieblas... ...el, el príncipe de las tinieblas... ...el príncipe del infierno, es un conejo muerto, esquelético... ...y resulta que han hecho unas fotos... Mmm, ...en la bañera con un patito de goma... ...de nudo, por lo cual... Y la han subido a internet y hay 100 monstruos que han visto la foto Por lo cual se ha decidido a matar a esos 100 monstruos Y recuperar las fotos Entonces tú, priplo, por el infierno mmm, Derrotando a los monstruos Delicioso, o sea, simplemente es genial o Es sea, un juego a la, a la vieja escuela de las plataformas de 16 bits Sí, dime Agustín Yo tengo que decir otra cosa He probado un juego y me has decepcionado ¿Cuál? Y no creía que me fuera decepcionado Bueno, ya dijiste que Heavy Rain, ¿no? Sí, pero Heavy Rain es cuestión de echarle más tiempo sí. Pero el Lollipop Oh, y se tenía muchas ganas de jugarlo Eh, está bien, está bien, pero eso de que mates un zombie y salte purpurina en vez de sangre no es lo suyo. <risa> ¡Dios! No es lo Ay, suyo, tío. Pues mola la idea. ¿eh? Los combos y todo eso, muy bien, todo lo que tú quieras. Pero eso de que le metas la motosierra así por la entrepierna, lo cortas no por sangre? la mitad y salga purpurina, no. A ver si van a ser del crepúsculo Vampira, eso. Vampiras de crepúsculo. Vampira. <risa> ah, por cierto que... El fin de semana que viene estrenan en Crepúsculo. Ay, se me ha olvidado dar la noticia, porque será. <risa> pues eso mismo. Entonces acaba, que acaba, no? Entonces el, Entonces el sábado vamos todos al cine, ¿verdad? Justo. Entonces el sábado vamos todos al cine, ¿verdad? ¿no? En conjunto. Claro, claro cogititos de su... la mano. <risa> el no suyo. Al final Vela claro. se quiere suicidar. Pues si sí, se quedan juntos, Porque verdad? lo hace con la... ¿cómo se llama el hombre lobo? Se me ha olvidado. Jacob. Jacob, Y al le da fin... tres vueltas a la plaza. <risa> <risa> el hombre lobo he enganchado, ¿no? enganchado los saludos le da otra vuelta a la plaza y todo el mundo la ve no la veáis al fiarse un del barco se está clarísimo pues venga se nos ha acabado el tiempo es hora de irnos y esa imagen que tengo ahora mismo en la cabeza entonces con este repunte de zofilia final que hemos tenido, con este repunte final de zofilia vamos a decir Hasta luego, hasta la semana que viene. Que estaremos de vuelta el próximo viernes a las 9, de, digo, a las 8 de la tarde aquí en Radio Cuila en 107.8 sí, FM. Sí, prometo cambiar los relojes de hora. Sí, algún día que estoy viendo <ríe> ya con, hora, con el horario de verano supuestamente son las 10 de la noche. Pues eso, que estaremos de la semana que viene. Hasta aquí ha llegado el programa de hoy, hemos estado José. Adiós, pongo por testigo que me brotaré mejor. ¿Qué te sí, sí, sí, o que me explotaré O me portaré O mandaré o, yo, otra vez esto entendió, a, a la mierda Entendió que explotaré Hola. ¿Cómo se dice en francés? Merda Merda me me Y si quieres te lo digo en portulés ¿A ver? ¿Cómo es? ¡Ay, las bolas que has <risa> Vale Yo había entendido que la semana que viene explotaré mejor. Va sí. a explotar. Sí, yo flotaré, yo flotaré. Explotar, explotar. Explota, explota, explota, explota, explota, No no puedo. Explota, mi corazón. Déjame en par, ya, <ríe> y comprate un pony. Ya, ya está, cómprate un pony. ¿Pony de, pero de competición ¿Eh? o no? No, no de, vale. de estos que comen hierba. <ríe> un hippie sí, porque se, un la <ríe> no, no, no. se la fuma. No, no, no. Se Que luego dicen que hago apología de la droga. Ya no, no. El caballo este no se pincha ni solamente come hierba. O alfarza Es hippie O alfarza Luego tienes los mocos naranjas ¿no? ah. <risas> Es vegano Es vegano, es vegano. Come Si el caballo sano. te sale vegetariano Ya sabes lo que dicen Come sano, comete un vegano <risas> De toda la vida María Rosa también estuvo Ale. Tú Hace Tú, una de despida normal es, ¿no? ¿no? <risas> Sí, sí Es eh, que da azúcar Vale, Ángel Hasta la semana que viene Y Mager Nada, que no se despide No hay, no hay huevos, no hay huevo A los controles técnicos estuvo Agustín madió y recordarle y, y lo sigue estando y, y sigo estando ¿sí? recordarle que después viene algo serio. Sí, las puertas de la, la ¡Ay, puerta Ay, sí, de... mulando. Ah, ¿Qué, qué ah, esta noche. No grites al micro, José. Ah. Joder, José, papá, pa, pa, te tengo que dar. Se ah, me ah, se me escapa la gimita. Ah, Ahora huele. Ver, ya está, o sea, a mí ya me han pegado. Vale. La esta. Encima todo que le da un título De estos del 3 al duro <risa> A ver, me creo yo que está pegado collajas, De verdad ¿Masoca, qué? ¿Masoca, de, del, 3 al duro, del 3 al duro del 3 Bueno al duro. Bueno, eh, eso, oh. Agustín de los controles técnicos Y yo, Trulo Y ahora nos quedamos forma, con, la, con la puerta del más allá puerta del más allá Así que hasta la semana que viene Vale